Estamos en el, la conformación todavía de lo que tiene que ver con las incumbencias que vamos a tener el año que viene y los próximos cuatro años, pero fundamentalmente el año que viene, en cada una de las comisiones y espacios del Consejo Deliberante, tanto las permanentes como、eh, consejos locales, por ejemplo.、Eh, se dio la particularidad de que el Consejo, con la conformación anterior, ya había tratado te, temas críticos. Como por ejemplo el presupuesto, que a veces quedaban este, pendientes, eh, en, eh, me ha pasado a mí en, en, en anteriores gestiones,、eh, y en este caso no, por eso particularmente podemos abocarnos a, a trabajar en los espacios que vamos a, a ocupar cada uno todavía. Bien,、eh, ¿creen que el tema del presupuesto se va a poner en, justamente de vuelta en tema el año que viene? Sí.、Eh, No, bueno, ya el presupuesto está aprobado, las previsiones están hechas, por supuesto es, va a, van a tener que, que trabajarse. Ajustes y modificaciones, porque,、eh, bueno, básicamente ya este mes de diciembre se espera una inflación de más del 20%, que por supuesto no se había previsto en, en, en las estimaciones presupuestarias ni de la provincia, ni de la nación, ni de los municipios tampoco.、Eh, pero el presupuesto es el que se ha trabajado y el que se va a aplicar seguramente. Bien, tuviste la posibilidad de escuchar al ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, en las últimas horas han dado、eh, las primeras medidas n o a tomar, que bueno,、eh, muchas de ellas impactan fuertemente en la sociedad y, bueno, Vietma, por supuesto, no queda exento. Sí,、eh, me permito, la verdad, que más que ser respetuoso del gobierno, que por supuesto se lo merece el gobierno nacional, ser respetuoso de la voluntad popular. Es una situación como la que manifiesta el propio Miley, en la cual él. Man, este, Este, en, en, en su campaña dijo que iba a hacer ajuste, s que iba a hacer recortes. Está bien, dijo que iba a hacer recortes en, en, en, la, en la casta y resulta que la casta era un poquito más amplia de lo que el, sus votantes pensaban. La casta parece que son los jubilados y. Y los trabajadores también, pero sí es verdad que entiendo que no debería sorprenderle a quien lo votó este, que hoy, por ejemplo, la nafta valga 800 pesos el litro. ¿Por qué? Porque así lo, lo manifestó él, que, que teníamos que ir hacia un sistema este, en el cual、eh, sea el mercado el que, el que trabaje, digamos, este, o, o, o regule. Y bueno. Cuando el mercado regula, pasa lo que está ocurriendo ahora. Y esto es recién el comienzo. Imagínate que son cuatro días. ¿Cuál es el tema que vos crees que va a tener más en agenda tu bloque el próximo año para trabajar? Mira, nosotros, este, yo sí, lo que sí voy a, a, a trabajar en todo lo que tiene que ver con este, minoría, feminismo, es,、eh, la agenda LGBT, es una agenda que la trabajo desde siempre en el Consejo Deliberante y que también la he trabajado、eh, cuando me tocó ocupar el espacio en el ANSES y, y, y creo que va a ser、eh, uno de los,、eh, de los colectivos más atacados por este gobierno, no lo creo, sino que lo han manifestado. Eh, también me parece que tenemos que empezar a, a trabajar de salud mental. no... No hacernos los desentendidos de todo lo que la pandemia significó para, para toda la población. Me parece que nos cuesta muchísimo hablar de ese periodo de tiempo y nos cuesta porque fue doloroso, nos cuesta porque todos hemos tenido pérdidas este, de seres queridos, pero es evidente que、eh, no hablarlo no ha sido lo, lo mejor. Así que el tema de salud mental para mí es fundamental y bueno, también lo que tiene que ver con tercera edad.